Hola a todos y bienvenidos un día más a Español en Pijama. Estoy aquí, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy vamos a ver todos juntos un catálogo de juguetes. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente en imperfecto y en indefinido, en los tiempos pasados que vamos a empezar a ver a partir de esta semana. Hablaremos sobre todo en esos tiempos verbales. Serás capaz de identificar. Todos los verbos que utilizamos y en qué tiempo lo hacemos? Presta mucha atención. ¡Vamos allá! Vamos a ver todos juntos este catálogo: Del Toy s r u s Es una empresa muy popular en España, una juguetería muy conocida, a pesar de no ser una empresa española. Vamos a ver todos juntos este catálogo de 2012, que seguro que nos traerá muchos recuerdos. Vamos a contaros con qué juguetes jugábamos cuando éramos niños y tal vez en algún momento os hablemos de algún juguete con el que jugamos solo una vez. Recuerda: imperfecto e indefinido. Presta atención a cómo los usamos. Una cosa también que tienen que tener en cuenta es que nosotros no hemos visto este catálogo. Hemos querido hacerlo totalmente en directo para que sea más natural y que las imágenes que vayamos viendo nos vayan evocando recuerdos y lo vayamos expresando de forma totalmente en directo. No sabemos、Exacto. qué nos vamos a encontrar. Lo mismo de repente vamos avanzando y. Ya encontramos juguetes muy modernos que no jugamos, pero bueno, a ver qué sale. Vamos a verlo. La primera sección de los catálogos siempre ha sido de juguetes infantiles del todo, es decir, para bebés. Últimamente yo estoy muy pendiente de los nuevos juguetes que están saliendo porque hay un bebé en mi familia, así que estamos muy, muy pendientes de las, de las nuevas cosas que se están poniendo de moda para los bebés. Pero yo creo que esta parte la podemos saltar. Mira, aquí ha aparecido un juguete que sí jugaba de pequeño. No recuerdo muy bien si era así, diría que no, pero es Mr. Potato. Yo, cuando era pequeño, veía Toy Story y fue una peli que me marcó mucho. En concreto, me acuerdo mucho del vecino de Andy, que lo que hacía era transmutar los juguetes que tenía y quedaban. Mucho mal rollo y en concreto ponía una cabeza de bebé con unas patas de araña. Y me acuerdo de esa escena porque me daba miedo. Y bueno, Mr. Potato era un juguete guay porque le podías cambiar las orejas, la nariz y cuando eres pequeño te gusta hacer esas cosas. Y es algo que me ha recordado. A mí el señor Patata me encantaba también. Creo que nunca tuve uno, pero me encantaba. Mi primo lo tenía y yo jugaba mucho con él me gustaba mucho. Aquí tengo que decir. Que no sé si lo vamos a ver, podríamos pasar un poco más, pero yo jugaba con un, un coche de estos de juguetes que te montabas y pedaleabas. No sé si tú tenías un coche en concreto, voy a ver. Vale, ya ha pasado la sección, o sea, no está este coche. Voy a buscar una foto. Era un coche que era rojo y amarillo, en cierto modo se parecía al logo del McDonald's y. Era muy curioso. He conocido a gente que ha dado la casualidad que también jugaba con ese coche. Yo nunca jugué con un coche como ese. También hay que tener en cuenta que yo tuve juguetes de niña. Aunque nunca jugué con estos juguetes de mini, por ejemplo. Probablemente sean más modernos que la época en la que yo era pequeña. Sí, a mí me pasa igual. Con el tema de los coches se ve que ha avanzado bastante. En su día tú tenías que pedalear y. A día de hoy hay coches eléctricos, incluso. Entonces,、eh, se nota mucho ese avance, ¿no? A mí me encantaba eso. No tuve en concreto ningún juguete como ese, como los de la página derecha, pero, pero me encantaba lo de montar el propio recorrido tú mismo para que el coche fuese circulando. Y bueno, me gustaba mucho, como el Scalectrics y todo esto. Me gustaba bastante. Viendo los peluches, se me ha ocurrido una pregunta. Y como estamos practicando el tiempo pasado, ¿tenías.? ¿Algún peluche favorito? ¿O dormías abrazada a l g ú n peluche de pequeña? Bueno, tú ya me conoces. Cada peluche que me regalaban nuevo era mi peluche favorito. Pero yo tengo muchísimos peluches porque de pequeña empecé, en cierto modo, a coleccionarlos. Entonces me encantaba que me regalasen peluches. Y tengo muchos peluches. Cuando he ido, por ejemplo, a Disneyland París, he comprado algún peluche y me gustaba mucho. Me gustaba verlos, me gustaba tenerlos en mi habitación. Y no solía dormir con ellos, aunque recuerdo que cuando era pequeña tenía un peluche de Mickey que me gustaba muchísimo. Bueno, es mucho más antiguo que, que cualquiera de estos peluches. Tal vez si lo tengo a mano en casa puedo enseñar una foto. y Era mi peluche favorito cuando era pequeña y sí dormía con él. Ahora está muy viejo y estropeado, pero en aquel momento era muy suavito y me encantaba. Yo tenía una foquita. <risa> era una foquita, era muy blandita y me acuerdo que me gustaba mucho. Y a veces, pues dormía con la foca. También tengo que decir, claro, es que me acabo de acordar. Y es que yo tenía una cama, estaba en alto, era como una especie de segunda planta de una litera y tenía un tobogán. Yo, de mi cama al suelo, iba a través de un tobogán y me subía a través de una escalerita. ¿Qué dices? Sí. ¡Qué guay! Sí, tío. o s e a fue curioso. Y no sé si me la construyó mi padre o algo así. En plan,、sí. no, la tenía yo, no sé. O venía con la cama. Pero me acuerdo que yo te, me t i r a b a por un t o b o g a n c i t o Estaba curioso. Y me acabo de acordar ahora. Hace mucho tiempo no me acuerdo de eso.、Pues、más juguete que ese, no sé qué podías tener. No, ya es curioso. ¿eh? A、sí. ver, también te digo, es lo típico que cuando lo tienes tampoco lo valoras de la misma forma. Pero bueno,、claro. yo ahora lo pienso digo: a mí、bye. me habría encantado tener una cama con tobogán. Claro, está guapísimo. ¿eh? Esto es lo guay de ver los juguetes, ¿no? Que te lleva un poco pues, al pasado. Vale, están los instrumentos musicales, que esto sí me parece algo más avanzado. Creo que en nuestra época no había tanta electrónica.、Eh, los castillos. Me parece curioso que todavía no hemos visto p l a y m o b i l s En mi época sí había muchos p l a y m o b i l s y Lego, y aquí no veo de esa marca. Pero seguramente haya un poco más adelante. Aquí están los peluches, y si avanzamos un poco más, seguramente los veamos. Claro, estos peluches son muy modernos. Tenemos peluches de Angry b i r d s de Doraemon, de Super Mario. Es, claro, yo, es antes tenía, un... yo antes tenía el peluche de una foca. ¿sabes? De Trancas y Barrancas, Las Hormigas del Hormiguero, que es un programa muy conocido en España que puede servir muy bien para aprender español. s、sí, i tal vez los programas del hormiguero están en la red y se pueden usar para aprender español. O entramos en la parte de los disfraces. Y es que poco se habla de esos padres que, cuando los niños todavía no tienen mucha conciencia, los disfrazan de lo que a ellos les gusta. ¿A ti te disfrazaron alguna vez de pequeña? A mí me disfrazaban de pequeña muchísimo, pero creo que de todo lo que me disfrazaron, me gustó. Me d i s f r a z é、eh, de China. Cuando era muy pequeñita, me d i s f r a z é de león. Bueno, me disfrazaron, más bien. Me disfrazaron de león. Y ese disfraz me encantaba. Y cuando era un poquito más mayor, me d i s f r a z é de sheriff. De sheriff. De s h e r i f Me encantaba. Yo tenía mi pistola.、Eh, también me d i s f r a z é una vez como de ladrón, de a l i b a b a l los 50 ladrones. Me compraron una espada, como una especie de sable. La verdad es que yo me d i s f r a z é de cosas. Muy guays y me dejaban disfrazarme de lo que quería cuando era un poquito más mayor. Yo me disfracé de estopa. ¿De uno de los cantantes de estopa? Sí. Con mi mejor amigo nos disfrazamos de estopa y en mi urbanización que, que nos juntábamos los niños pequeños y hacíamos un concierto para recaudar dinero para comprar chucherías. Y venían los vecinos, nosotros poníamos invitaciones en las escaleras y demás, se enteraban los vecinos. Venían, al final éramos niños que teníamos padres y los padres tenían que hacer el esfuerzo de aguantarnos y vernos. Entonces, solo con todos los padres de lo que organizábamos, eso más los que se veían arrastrados por la presión social, nos veían, nos daban dinero y nos comprábamos gominolas. Y nosotros nos gustaba mucho Estopa y nos d i s f r u t a m o s de Estopa. Estopa es un grupo español que te recomiendo muchísimo que escuches. Y tengo que decir que disfrazarse de estopa es ponerse unos vaqueros y una camiseta blanca lisa. Entonces, y unas gafas y una capa de sol. Bueno, y una guitarrita, en verdad estaba guay. Entonces, fue curioso. No, no, no tengo mucho más recuerdo de disfraces, pero, pero bueno, lo de estopa si、sí、nos disfrazamos. A ver, qué, a ver qué vemos. En algunas zonas vamos a pasar más rápido el catálogo porque no hay nada que necesariamente nos evoque algo. También decir que el catálogo es de 2012 y nosotros en esta época ya no consumíamos este tipo de juguetes. Entonces encontramos cosas muy modernas, por ejemplo, portátiles. Yo recuerdo que en el Toys R Us había una especie de portátiles o cosas electrónicas con l o s que podías jugar, pero no era un catálogo tan variado como el que te encuentras hoy en día. Por ejemplo, aquí veo los telescopios que yo recuerdo de pequeño. Que los veía y me llamaba mucho la atención, pero eran muy caros. ¿Tú llegaste a tener algún telescopio de pequeña? Yo nunca tuve un telescopio. Lo que sí tuve fue un esqueleto, como el que hay a la derecha del todo. Tuve un esqueleto que se construía, pero recuerdo que era de l cuerpo humano. Había una serie que se llamaba Érase una vez el cuerpo humano. Y creo que era de esa serie que, que conseguí tener un esqueleto que construía yo misma con el cuerpo por dentro. Después también tenía una especie de, de pieza que, que constituía los músculos del esqueleto. Y, y pues podías fabricar un poco, construir desde cero tú el interior de un ser humano. Y estaba muy divertido. Pero claro, nunca tuve un telescopio、eh, ni mucho menos como, como los que se pueden ver aquí. Son de, muy moderno. s Y el cuerpo era de tamaño. Como este, que es de casi un metro, o era en miniatura? No, era pequeño, era en miniatura. Tendría tal vez el, el tamaño de, del teclado, por ejemplo, la anchura de un teclado, más o、claro. menos. Aquí llegamos a los juegos de mesa. Y es cierto que, aunque hoy en día se lleven muchos videojuegos y juegos electrónicos, de pequeño. Jugamos a muchos juegos de mesa. ¿Recuerdas alguno de estos juegos de mesa s o con qué juegos de mesa solías s jugar de pequeña? Yo no recuerdo ninguno de estos juegos. Estos juegos de mesa son demasiado modernos. Yo recuerdo el Monopoly. Recuerdo el Risk, que era un juego de conquistar territorios.、Sí. Eh, recuerdo también、eh, algunos juegos de mesa que a mí me gustaban mucho: eran el Party and Co. Que era un juego de preguntas y distintas pruebas, de mímica. Era muy divertido porque jugaba toda la familia, toda la familia se reunía para jugar a esos juegos. También lo podías hacer con amigos. Y era muy divertido. Aunque esos juegos estaban más destinados a ser para mayores, ¿no? No eran juegos muy para niños. Es cierto, tal vez como mi hermana era mayor, yo jugaba a los juegos de mesa a los que jugaba mi hermana. Y me recuerdo muy pequeña jugando al Monopoly. Siempre perdía, por supuesto, porque no tenía las capacidades necesarias para poder ganar a mi familia, que era mayor que yo. Yo recuerdo que construía circuitos de canicas como este. Es exactamente este, no lo recuerdo tan grande, pero tú tenías las piezas. Y todas se encajaban entre sí. Entonces tú hacías un circuito personalizado, tirabas la canica desde arriba y h a c í a todo el recorrido hasta la meta. Y estaba muy guay porque te entretenías en hacer distintos recorridos, al final había infinidad de posibilidades y podías hacer incluso carreras con tus amigos. Yo tuve un proyector. Tuve un proyector parecido a, a estos. Yo colocaba el proyector sobre un, un dibujo, sobre cualquier libro. Y podía proyectarlo en, en una pared, en una mesa, donde yo quisiera. Ponía un folio y calcaba el dibujo. Me encantaba. Jugaba muchísimo con eso. Era de mi hermana también. Pero yo jugaba mucho y, y me encantaba. Me parecía muy divertido. Yo recuerdo unos lápices que había que soplabas y salía la, la tinta. Yo con también. eso dibujaban. No sé si a día de hoy es siquiera legal hacer eso. Pero recuerdo que en su día había mucha publicidad. Con q u e tú soplabas y dibujabas, ¿no? Y era muy raro porque decías hasta qué punto puedes tragar la tinta, ¿no? Pero, pero bueno, era muy curioso. Aquí entramos en una parte de la cual no conozco mucho. Así que te voy a dejar el mando a ti para que vayas diciendo, pues, si reconoces alguna de estas muñecas, si no, las cosas que han podido cambiar de cuando tú jugabas con estas muñecas ahora y, y tu experiencia. Bueno, lo que ha cambiado es que yo no jugaba mucho con muñecas. Me gustaban, pero también me gustaban mucho los juguetes de niño. Cuando era más pequeña, sí que tenía solamente juguetes de niña, pero a medida que fui creciendo y yo podía elegir, tampoco tuve muchas muñecas. Pero me gustaban mucho. Yo nunca tuve Moster n High, porque eso es una cosa muy moderna. y l o era muy mayor cuando aparecieron las Moster n High, pero sí tuve muchas Barbies. Y las Barbies me encantaban. Además, yo tuve de todo. Tuve el apartamento, tuve el parque acuático de Barbie, el coche de Barbie, la caravana de Barbie,、eh, la granja de Barbie, el centro veterinario. Bueno, tuve de todo. Y cuando ya era bastante mayor, me gustó pedir por Reyes alguna, alguna Barbie. Pedía por Navidad, a lo mejor, pues esta Barbie que es edición especial y. Y me gustaba, a lo mejor la ponía en mi habitación como, como decoración, pero ya hace muchos años de eso. Con lo que sí jugué mucho de pequeña fueron con los nenuco, con esos muñecos un poco más grandes que son como bebés. Y bueno, comían, hacían pipí, ahora hacen muchas más cosas, pero en aquella época también las niñas solíamos jugar con eso y tener nuestro propio carrito. También mi abuela me regaló una cunita y tuve muchas barriguitas. Las barriguitas eran unas muñecas muy famosas en España y muy antiguas. Así que mi abuela me regaló varias barriguitas y una cunita para que pudiera tenerlas ahí. Me gustaba mucho. Es curioso cómo está muy diferenciada la parte de, de niña y de niño, que a nosotros nos regalan、eh, un castillo y un dragón y coches para estamparlo contra. Un tiburón con muchos, muchos juguetes enfocados a la destrucción, y a vosotros, en cambio, hay muchos juguetes de cuidar un bebé, de peinar a una muñeca, y, y es curioso ¿no? esa, esa distinción. Por suerte, cada vez más familias deciden regalar a los niños lo que ellos quieran. Yo tengo que reconocer que cuando yo quería pedir por Navidad un coche teledirigido, una pelota, un patinete, unos patines, cualquier cosa que pudiera entenderse como que era un regalo de niño, a mí siempre me lo regalaban. Siempre que yo he pedido cosas de niño me las regalaban. A mí me encantaban los Playmobil y nunca tuve ningún problema. Si yo quería cualquier tipo de Playmobil de guerra, un castillo, cualquier cosa, me lo regalaban y los Playmobil me encantan. Me siguen encantando a día de hoy. Los Playmobiles t á n muy guay porque encima representaban películas que veías y te gustaban. Porque hay p l a y m o b i l de todo: desde de Star Wars hasta Piratas del Caribe, Harry Potter. Harry Potter, de Disney, tiene que haber un montón. Había Playmobil de todo y era muy divertido. Yo recuerdo que siempre que pedía p l a y m o b i l por Navidad, después pasaba, bueno, p l a y m o b i l o Legos. A、Por、mí、nada. personalmente me gustaban más los Legos, me parecían más creativos. Los Playmobil te venían los muñecos tal cual, y es verdad que le podías cambiar los peinados, los sombreros, pero los Legos es que los hacías tú de cero, ¿no? Entonces a mí me gustaba porque con las piezas que te daban para hacer una determinada construcción, después tú podías dar rienda suelta a tu imaginación para hacer lo que quisieras. Y con los Playmobil es verdad que te daban todo más masticado. Estaba un poco más limitado, es verdad. Yo también recuerdo que fue una cuestión de edad. Yo comencé jugando con los Playmobil y después empecé a jugar con los Lego cuando fui un poco más mayor. Las piezas son más pequeñas. Al final, eso también influía. Pero las cosas que hacen ahora son una pasada. ¿Estás viendo las naves? Sí, son, son increíbles. En... También los precios son increíbles. Creo、vale. recordar que los juguetes no eran tan caros cuando nosotros éramos pequeños. También creo que es proporcional, es algo típico de España, que antes estaban las pesetas, que podríamos hablar alguna semana del cambio de las pesetas a euro y cómo se vivía antes con las pesetas, ¿no? y cómo internamente hemos vivido esa transición, pero es cierto que ese cambio ha devaluado en cierto modo la moneda y lo que antes decíamos. Antes con 5 pesetas comprábamos 10 chicles y ahora tenemos que gastar 10 céntimos, que equivale a muchas pesetas. Pues creo que ha pasado eso con los juguetes, ¿no? Que ese cambio que sucedió en el 2000 nos ha afectado a los precios muchísimo. Entonces nos parecen ahora muy caros. Pero en su día yo recuerdo que me regalaron un juego de la Game Boy y creo que costaba sus 40 euros fácil, l ¿eh? Yo he jugado mucho también con coches y me encantaba el Scalectrix, me encantaba crear circuitos. Además, así con loopings, con giros, con curvas del infierno. Y me gustaba mucho ese tipo de, de juegos. Y no tuve demasiados. Es verdad que yo, cuando ya empezaron a hacer cosas más espectaculares, era un poco más mayor. Y no tuve muchos. Pues supongo que tú sí. Yo tuve uno que lo recuerdo especialmente porque tenía un looping. Y cuando llevabas determin un determinado número de vueltas, se activaba. Una carretera secreta, y lo que hacía era desviar tu coche hasta una rampa que acababa al aire libre y estampándose contra una caja. Esa, esa era la meta. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres un niño, eres un bestia, y cuando llegaba a ese punto, acelerabas a tope y reventabas la caja. Y eso era lo más divertido, porque cuando eres un niño, lo que es la destrucción y, y que coches estampen contra cosas te gusta especialmente. Eso era lo mejor. Una cosa que sí tenía fue estos helicópteros que a día de hoy se llamarán drones. Y el anuncio era estupendo porque podías controlar un helicóptero de forma teledirigida. Pero cuando estaba en la realidad y tú empezabas a volar ese helicóptero por tu salón, claro, ahí es donde empezaban los problemas. Y el primer problema es que estampabas el helicóptero por todas las partes de la casa. Y eso traía a su vez más problemas. Una es que rompías muchas cosas de la casa. Y otra es que el helicóptero se rompía también. Entonces, un objeto como este, que vale sus 50 euros mínimo, te puede durar tranquilamente 15 minutos de diversión. Mucha diversión, pero simplemente esos 15 minutos es lo que te va a durar el helicóptero. Vale, aquí hay que ponerse serio. Y es que ha llegado uno de los juegos que ha marcado época. Y es el Hipopótamos Tragabolas. O sea, este juego puede ser mi juego favorito de siempre. ¿Alguna vez has jugado al Hipopótamo Tragabolas? Yo creo que nunca juego a ese juego. Tenemos que conseguir ese juego. Al final de casi todos los catálogos, desde hace ya muchos años, aparece todo lo digital. Las consolas, las películas, los videojuegos. Y no sé, seguramente esto ya es muy moderno. La Xbox salió cuando nosotros ya éramos mayores. Pero bueno, ¿cuál fue tu primera consola? Mi primera consola, o al menos la que yo recuerdo, fue la Game Boy Color. Fue la consola con la que yo jugué a mi primer Pokémon, que fue el Pokémon Amarillo. Y. Una pregunta clásica es: ¿de qué color era tu Game Boy? Mi Game Boy era color verde pistacho. ¿Y de qué color era la tuya? Mi Game Boy color era transparente, era morada transparente. Eras de esas personas guays ¿no? que tenían las Game Boys transparentes. ¿no? Yo tenía Game la Game Boy transparente y se veían los chips y los mecanismos interiores. Me encantaba. Yo era de esas personas guay. Decían que esa consola se rompía antes porque le dabas mal. Le mi Game mal. Boy sigue funcionando a día de hoy. Eso lo decían los envidiosos. Pero mi hermana tuvo la Game Boy. La Game Boy original en blanco y negro, que era un ladrillo. Con el Super Mario. El con el Super, Super Mario. Mario. Y esa fue mi primera consola. Después ya tuve la PlayStation y. Y hasta el día de hoy. Y última pregunta: ¿Tú te pedías muchos juguetes por Navidad? A mí lo que me pasaba era una cosa muy curiosa. Y es que, al contrario de lo que le gustaría a la mayoría de niños, que es saber qué le van a regalar por los reyes, a mí me gustaba la sorpresa. A mí me gustaba el no saber qué me iban a regalar. Y yo tenía la mala suerte de encontrar los regalos que me habían hecho antes de recibirlos. Por ejemplo, iba al cuarto de mis padres y yo quería mirar una prenda de ropa que se me había perdido o algo. Y de repente encontraba un regalo sin envolver, justo el que yo había pedido y el que quería. Y me daba mucha rabia porque yo no quería saberlo. Normalmente los padres esconden los regalos para que los niños no lo encuentren. Y yo no quería encontrarlos. Y tenía ese drama que me pasaba de pequeño que encontraba los regalos sin querer. No sé si eso responde a la pregunta, pero es todo lo que tengo que aportar. A mí eso nunca me pasó, pero desde luego es un problema. Si te gustaba la sorpresa y encontrabas los regalos. Pero tú buscabas los regalos, intentabas encontrarlos. Yo tampoco los buscaba. Nunca los encontré. O sea, bueno, es que no los buscaba. <risa> Quiero decir, no los buscaba y tampoco nunca me los encontré por casualidad. No sé, era algo que me daba igual. Al final no tenía ningún interés en saberlo, pero tampoco esperaba la sorpresa. No sé muy bien por qué sería. No era buena idea buscar los regalos. Yo era una niña bastante obediente, así que simplemente no lo hacía.、Te、esperabas al día que tocase y lo recibías. Exacto. Yo siempre cumpliendo las normas. Perfecto. <risa> bueno, hemos hablado. La mayor parte del tiempo en pasado. Vamos a ver esos verbos que hemos usado en imperfecto y en indefinido. Os dejaré aquí abajo la transcripción de este viaje para que podáis ver esos verbos marcados en negrita y podáis entender todas las anécdotas que hemos contado sobre los juguetes y sobre nuestra infancia. Como siempre, Será un placer que me escribáis para contarme cualquiera de vuestras experiencias, cualquier cosa que os haya hecho pensar en vuestra infancia de este catálogo. Será un placer leeros. Que nos lo escriban en pasado. Eso、obviamente. sería un detalle muy grande, aprovechando el post de esta semana de gramática sobre el imperfecto. Escribidnos en pasado. ¿Qué pasó en vuestra infancia? ¿Qué tal fue el tema de los juguetes, de los regalos? ¿Cómo funcionaba en vuestra época de niño? Si s has jugado al hipopótamo tragabolas. <risa> Estaremos encantados de leeros. Como siempre, nos vemos en el próximo podcast. t a d i ó s